Ràdio 77, la Ràdio Lliure de Mallorca. y le llevará hacia Europa cada vez más profundamente cada vez que escuche mi voz con cada palabra y cada número entrará en un nivel más profundo más abierto, relajado y receptivo ahora voy a contar de 1 a 10 cuando llegue a 10 estará en Europa 1 A medida que se va concentrando en mi voz, comenzará a relajarse lentamente. 2 Sus manos y sus dedos están cada vez más calientes y pesados. 3 El calor se extiende a través de sus brazos hasta sus hombros y su cuello. 4. Sus piernas y sus pies pesan cada vez más. 5. El calor se extiende por todo su cuerpo. Cuando llegue a 6, estará en un nivel más profundo. Ahora 6. Todo su cuerpo está cada vez más relajado. 7. Quiere ir a un nivel más profundo. Más profundo. 8. Cada vez que respira es más profundo. 9. Está flotando. Cuando su mente llegue a 10, estará en Europa. Ha llegado a 10. He dicho 10 está escuchando el sonido de la lluvia golpeando un gran tambor metálico hacer quese Hay una verja y tiene que detenerse está caminando por una estación ha estado viajando en tren desde Bremenhaven. y antes en barco desde nueva york está en alemania en 1945 Se llama Leopold Kessler. Soy su tío. Puede usted abrazarme. Acabo de recibir esta carta de su padre. Se atreve a pedirme que le busque trabajo. ¡Santo cielo! ¿No saben la situación en que está Alemania? Mi padre me dijo... No quiero saber nada de su padre, ¿comprende? Abandonó su patria cuando le necesitaba. Jamás se lo perdonaré. Lo familiar es insoportable. Bueno, seguro que me arrepentiré de haberle ayudado. Gracias a mi posición he podido conseguirle un buen empleo en Centropa. Las razones por las que usted quiere estar aquí no me interesan en absoluto. Tío, le estoy... No, no me dé las gracias. sabemos quién es Mr. Nautbody ni él tampoco la mente del paciente es confusa pero no es inusual en cierta fase de la enfermedad que, que los recuerdos muy antiguos, antiguos resurjan por gran detalle vamos a probar algo nuevo me he acordado de una antigua técnica no le prometo nada puede que recupere lapsos de memoria puede que no pase nada quiere intentarlo Está muy relajado. Solo oje mi voz. Los párpados le pesan mucho. Los brazos y las piernas le pesan mucho. Voy a contar hasta 3. Cuando diga 3, se quedará dormido. Recuerde el día que vino aquí en el tiempo cuando diga tres 1 2 3 recuerde recuerdo una época muy lejana mucho antes de nacer. Estaba esperando con los que aún no habían nacido. Cuando aún no hemos nacido, lo sabemos todo. Todo lo que va a ocurrir. te llega el turno, los ángeles del olvido te ponen un dedo en la boca. Shh. Te deja una marca en el labio de arriba. Significa que lo has olvidado todo. Pero mi ángel pasó de largo. Luego tienes que encontrar un papá y una mamá. No es una elección fácil. Rubio y con ojos azules. Solo pido eso. ¡Andrew! Estaría bien que el chiquitín no creciera solo. ¡Está de quieta. Es normal pensar en tener hijos cuando llegas a cierta edad. Bueno, eso son las mujeres. Es el sentido de... la vida. No había terminado, cariño. Es el sentido de la vida. En realidad no queríamos un hijo. Pero nos acostamos. Es una experiencia importante. Muy importante, sí. Creo que a mi marido le ayudaría a tener un hijo. Se llamaría George, ¿verdad, George? Tuvimos un perro, pero se murió. <risa> Al final, los elegí a ellos, porque la mujer olía bien. Y el hombre dijo... Puedo contarte cómo nos conocimos. Fue cosa del destino. ¿Has oído hablar del efecto mariposa? a Puerto Rico para representar a mi país están los deportistas lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista yo tengo del respeto que no se compra con plata soy un tipo decente sin tener que usar corbata rimando con franqueza soy todo un académico soy más polémico que Michael Jackson y su médico siempre digo lo que pienso mis letras groseras son más educadas que tu silencio se equivocaron un par de novatos en la escena pero se disculparon no hay ningún problema tirar con indirectas es Eso no es cosa de hombres el que me tire a mí, tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea, tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Dejar de hablar no combina con de pequeño, rapero cuando adulto Por eso riman a tiempo todos mis insultos A las mentalidades prehistóricas Las capturo con grosería Luego las mato con retórica Los problemas no se dan por sentado Y más cuando hay abuso de parte del Estado Sería muy fácil para mí escribir un bolero O hacer un video rapeando encima de un velero Con mujeres en pelotas acariciándome los huevos Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo Si es así mejor me quedo No se puede escribir sobre el dolor Cuando se escribe con miedo Oye. Conformarse y dejar de insistir Es como ver a alguien ahogándose Y dejarlo morir No importa si me escucha una sola persona Por esta vez cuando conecto a uno Conecto a 10 Que importa si no sueno en la radio de mi país Tengo al mundo dando vueltas Con las letras que escribí Me censuraron por razones obvias Porque fui más honesto con ustedes Que lo que fui con mi ex novia Yo soy el que te recuerda como estamos de jodidos Y que todos tus problemas pueden ser como los míos Yo soy todo lo que tú escondes Soy el que está pa' sí, dime cómo, cuánto y dónde Oye, siempre digo lo que pienso Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente Siempre digo lo que pienso Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes Siempre digo lo que pienso Cuando quiero decir algo, lo digo de frente Siempre digo lo que pienso Te va a conocer el mundo entero Te voy a hacer famoso, pero por periquero Alcalde drogadicto, con cara de idiota Ganarme esos Grammys fue como venirme en tu boca Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo Tienes cara de narcotraficante con miedo Con el dinero de las regalías de esta canción Te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación No me vengas a amenazar con la CIA Yo también tengo amigos policías Amigos en México, Colombia y Venezuela Cuba, Argentina Y hablo con ellos todos los días Tengo amigos que te han visto capeando El perico, la coca, hueliendo, olfateando para que no digan que esto es un montaje Yo te invito a hacernos la prueba de ospaje